Sí, eh, el final como nosotros vamos a, a convocar el paro también aquí en Porranque para el día 18 y 19, martes y miércoles de la otra semana eh, acordamos tener muchas actividades esos días por ejemplo el martes de la mañana, desde las 10 de la mañana tenemos actividades con niños de escuelas básicas de la comuna ¿Qué actividades? Eh, por ejemplo vamos a pintar las caras, pintar las adoquines de la plaza eh, y vamos a hacer un, un cuadro a base de manos pintadas de, la, de los niños en apoyo hacia la educación y también tenemos talleres de, para niños de séptimo y octavo básico eh, por ejemplo, el taller de confe confección de pancartas y habrá música juegos y todo eso Habrán, tam también estaremos nosotros con los chicos de la agrupación ahí ayudando en todo y se invita a la comunidad a participar si quiere también, están todos bienvenidos y en la tarde desde las 5 en adelante tenemos actividad con los secundarios de equipo por Renque. Eh, vamos a proyectar documentales, eh, no se sabe si va a ser en el internado o en el Emilio Schultz, pero va a ser sobre temática de la educación, movimientos sociales, conflictos estudiantiles. Y en la noche, a las 9, tenemos que hacer los lazo, así que los lo invitamos a todos a participar. Se puede, ahí, vamos a estar en la plaza nosotros, pero en sus poblaciones, en sus casas, donde sea, que hagan sonar para manifestar nuestro descontento.